Con el permiso de los ancianos y sabios de la congregación, me voy a permitir disertar sobre la, parasha, la porción a a a la r s h p de hoy. Abinu Malkeinu, te bendecimos por darnos tu Torah. Te bendecimos por darnos tus mandamientos. Te bendecimos por darnos tu voluntad, darnos a conocer tu voluntad. Nos sentimos agradecidos cada día porque tú bendices nuestra vida, porque tú bendices nuestra familia, porque tú bendices todo lo que tenemos y todo lo que somos. Te bendecimos a ti, Hashem. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua. Si no fuera por su entrega en el madero, No pudiésemos estar aquí, te agradecemos por bendecirnos también con tu salvación. Bendito eres Hashem. Hashem, b e s h u a Mashiach. Amén y Amén. Amén. h o y los noto bastante callados. ¿Cuántos están gozosos en Shabbat? Amén. ¿Estamos gozosos? Sí, estamos gozosos. Debemos estar felices porque tenemos. El beneficio, tenemos la bendición de poder celebrar Shabbat. Shabbat debe ser la alegría en nuestros corazones. Debemos regocijarnos. De hecho, es una misba regocijarse en Shabbat. Amén. Cuando nosotros hacemos el Kadish, usualmente el judío que hace el Kadish. Lo hace en circunstancias bastante adversas. Recita el Kadish en circunstancias en que de dolor, de duelo, en momentos bastante amargos. Y el Kadish lo que dice es que, que bendecimos al Eterno porque Él está por encima de todas las bendiciones. Él está por encima de todas las circunstancias. Él está por encima de todo. Amén. Y cuando nosotros estamos en Shabbat, muchas veces entramos en Shabbat, el viernes en la noche, con, con toda la oscuridad que venimos de la semana. Cuando prendemos las luces de Shabbat, cuando prendemos las velas de Shabbat, es porque la luz está entrando en nuestras vidas. Es porque nos acercamos al Eterno. Porque Él empieza a iluminar nuestra vida nuevamente. Porque vamos a tener un contacto con Él. Y toda la oscuridad, todos los problemas, todas las cosas que nos aquejan, quedan a un lado por un día. Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todo lo que puede estar aquejándonos, queda de lado un día. Porque ese día bendecimos al Eterno con alegría. Nos regocijamos. Y podemos tener y entrar en la presencia del Eterno. No importa lo que nos esté sucediendo, Hashem está ahí. Es inconmovible. Nosotros somos los que nos movemos. Nosotros somos los que nos vamos. Nosotros somos los que nos apartamos. Pero Él siempre está allí. Puede, puede pasar el lunes, martes, domingo, miércoles, jueves. Pero el Shabbat siempre va a estar con nosotros. Porque es su regalo. Es el momento en que nosotros podemos estar con Él, bendecirlo a Él y podemos sentir su bendición. Amén. Cuando pasan circunstancias adversas en Shabbat, porque yo no sé a cuántos les ha pasado, yo creo que a muchos. Desde que empezaron a celebrar Shabbat, su vida cambió en cierto sentido. Amén. Sí. Y fue fácil. Pregunto, ¿fue fácil? Porque usualmente decíamos, no, pero es que yo los sábados tengo compromisos, y los sábados tengo esto, y los sábados tengo lo otro. Y se hacía pesada la carga de llevar Shabbat. Para los hombres. Con sus negocios, usualmente los sábados. Era una carga. Ya no hablar de trabajo, un día sábado, desde el viernes a las seis. hasta el sábado a las seis de la tarde. Para muchos era una carga celebrar Shabbat. Y para las mujeres, para las hermosas mujeres de Israel, qué difícil y qué carga tan fuerte es Hacer todos los preparativos de Shabbat. Cuando se comienza, claro que sí lo es. ¿Es una carga fuerte? Sí. Pero cuando nosotros la hacemos, Allén nos eleva espiritualmente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué nos eleva espiritualmente? Dicen nuestros sabios que en s h a b u o t la fiesta que, que fue la semana pasada, Cuando el pueblo de Israel estaba preparado para recibir la Torah en el monte Sinaí, dicen nuestros sabios que ellos fueron elevados. Hay Midrashim que hablan que el, que el pueblo de Israel fue elevado. Ahora, muchos de nosotros con nuestras mentes occidentales creemos que elevado es como las películas hollywoodenses que se levantaron del p i s o unos centímetros. Fueron elevados espiritualmente porque Hashem los bendijo y los santificó. Y cuando Hashem te bendice y te santifica, tú eres elevado. Tú has sido escogido, tú has sido apartado. Y todas las cargas que tú traes de Egipto, de esclavitud, pasan a un lado y eres elevado. Cuando pasa s h a v u o t momento, una fiesta en que no tiene. Una h a n u k i a como h a n u c á no tiene pan sin levadura como Pesa, no tiene、eh, un shofar como Yanteruá o r o s h h a s h a n á pero tiene la Torah, que es lo que te eleva. Dice la palabra que cuando Moshe bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía tanto que t o d o s Tuvieron temor cuando nosotros nos acercamos al Eterno en la t o r á cuando recibimos la t o r á nosotros pasamos a iluminar donde quiera que estamos. Amén. q u é bonito cuando decimos: Ahora iluminamos, pero q u é tremendo es cuando aceptamos. Que somos apartados. Y cuando somos apartados, ya nunca más volvemos a ser iguales. Porque Él nos está apartando. Él nos está separando. Es como si fueran un cúmulo de, de, de caraotas, vamos a decirlo así. Están un poquito escasas, pero, pero en los buenos tiempos, ¿se acuerdan cuando uno abría el paquete de caraotas? Lo ponía en la mesa y empezaba a qué? A limpiar, ¿verdad? Bueno, así hace Hashem. Él nos aparta. Él aparta. Él aparta al que le place. Él aparta al que él quiera. No eres tú el que te apartas. Él te aparta a ti. Por eso es que debemos estar alegres. Porque entre millones de personas, por lo menos que están en este país. Él nos ha apartado aquí a recibir su t o r á Y le debemos estar agradecidos. Amén. Ahora, el que Él nos aparte no nos libra de que tengamos problemas. No nos libra de que la vida aún nos afrenta, pero mayor, incluso hasta peor, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Eterno. Queremos hacer las cosas bien. Y entonces empiezan los problemas dentro del hogar. ¿Por qué? Porque resulta que ahora tú eres luz y estás llevando luz en la oscuridad. El otro día hablaba con, con, con un hermano aquí. d e c í a ¿pero cómo es eso de luz? ¿Qué somos luz? Bueno, vamos a ponerle algo hollywoodense. ¿Cuántos han visto p e l í c u l a s De, de, de vampiros, ¿cuántos han visto películas de vampiros? Oye, que carnales son, vale. <ríe> en ese momento yo estaba orando. <ríe> Todos hemos visto esas películas, ¿verdad? Muchas veces, no estoy refiriéndome, es una metáfora solamente. Cuando decimos que estamos en oscuridad. Nuestra familia también está en oscuridad. Pero cuando recibimos la Torah, empezamos a hacer luz. ¿Y qué pasa cuando la luz en esas películas, el sol, una lámpara o algo fuerte, más que todo la luz del sol, refleja a estos seres de las tinieblas oscuros? Huyen, ¿verdad? Escapan. Lo rechazan, rechazan totalmente la luz. A ustedes no les pasa con su familia. No les ha pasado con su familia. No les estoy diciendo que su familia sean vampiros. Es una metáfora, recuerden. <risa> Pero no les pasa que cuando ustedes sienten la luz, porque están buscando la Torah, y cuando se acercan a su familia, más bien lo rechazan. Dicen, no, uy, no. Ya vienes tú con tus cosas. Ya vienes con tu luz. Vamos a decirlo así. O Cuando Yeshua llegaba a algunos pueblos y estaban los demonios, ¿qué hacían? ¿Qué le s decían? ¿Qué hace s t ú aquí? ¿Qué hace s t ú aquí? Ahora, qué preocupante es que nosotros lleguemos a un sitio de oscuridad y no pase nada. ¡Wow! Eso es terrible. Quiere decir que somos parte de esa oscuridad. Cuando llegamos a un sitio oscuro, cuando llegamos a sitios de oscuridad, nosotros debemos resplandecer. Algo está pasando. La Torah está llegando porque nosotros vivificamos la Torah. Amén. Ya esto como pequeña introducción. Vamos de lleno A lo que es la para allá de hoy, Nazó, levantar, censo. Le dijo el Eterno a Moche: levanta, haz un censo para que la, la primera parte, la función de los hijos de Gersón y m a r a r i el recuento de todos los hijos, sería la segunda, a l í a La tercera, a l í a la pureza del campamento, reglas de los sacrificios. La cuarta a lia, d leyes de supuestos adulterios, o sea, celos, celos, celos, celos. c e l o s vuelvo y repito, celos, celos, celos, celos. celos. Creo e l o s c que a la parte femenina le hace más ruido esa parte. Las leyes del nacir, del nazareo, del apartado. Quinta lia, Ah, perdón, en la cuarta lia también está la bendición sacerdotal. En la quinta lia, los actos de inauguración del m i s h k a n y empiezan las ofrendas de cada tribu. La sexta lia, siguen las ofrendas de cada tribu. Y la séptima lia, después de haber ofrecido las últimas tribus, las ofrendas, vino la voz del Eterno en la tienda de reunión. Tenemos en, en el, los Nevi'im, en los profetas, en Jueces capítulo 13, del 2 al 25, cómo fue el nacimiento y la promesa de s h a n s ó n el fuerte, el nombre de fuerte, el nombre de destructor. El ángel le dijo a, a, a la madre. Que su hijo sería apartado, que no tomara ni vino ni sidra, no se cortara el cabello, que fuera un nacir, que es lo que dice la p a r a s h a de hoy. ¿Para qué? Para poder destruir a los filisteos. Así él lo estaba mandando para destruir los filisteos, para combatir a los filisteos. Los filisteos espiritualmente, espiritualmente vienen a representar lo que ataca nuestras vidas. El Yeséjará que ataca nuestras n vidas. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Las reglas del nacir e r a que no podía cortarse el cabello y era, era, pues, era algo de elección. Pero Sansón no tuvo elección. Él nació y de una vez lo pusieron nacir. Porque h a y nací para toda la vida. O sea que son apartados para toda la vida. Pero también están los que deciden, cuando se les ofrece el vino, decir, no, yo me cohibo de tomar vino. En ese momento estás siendo apartado. Tú estás apartando tu vida para el eterno. De todos modos, los que tienen tiempo, repasen esta para s h a á para que vean todas las instrucciones del nazareo, del nazir. Pero ¿no les parece algo tremendo que dice.? Que va a ser apartado para el Eterno. Y nosotros somos apartados para el Eterno. Cuando Hashem te toma, Él te aparta para Él. Él te escoge. Pero tú también tomas una decisión para ser apartado para el Eterno. Y qué tremendo es apartarse para el Eterno. Que tuvo sus tentaciones, creo que todos conocemos la historia de Sansón. Cuán fuerte, cuán fuerte. A veces los hombres, muy fuertes, muy fuertes. Y caen por una. Ah, bien dicho. Por una mujer. No estamos diciendo que todos los hombres caen por una mujer. Pero Adán cayó por una mujer. Por la sencilla razón de que el hombre es sensible a la voz de una mujer. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a qué escuchan nuestros oídos y qué recitan nuestros labios. Amén. Ser apartado. Es algo tremendo. Y ahora voy a profundizar en el tema en que vamos a dar, que es la bendición del Eterno. Quisiera compartir acerca del hecho de que toda obra depende de la bendición del Eterno. Podemos ser fieles y diligentes y aún así no ver la bendición Eterno. Ni el fruto de nuestra labor. Podemos usar nuestra fe creyendo que verdaderamente Elohim puede hacer algo, e incluso orar para que Él obre, pero si Él no nos bendice, todo será en vano. Todos los que servimos al Eterno anhelamos la bendición de Él, porque si Él no nos bendice, nuestra fidelidad Nuestra diligencia, nuestra fe y nuestras oraciones son inútiles. La bendición de Elohim produce fruto, aun cuando aparentemente estemos equivocados o sin esperanzas. Por lo tanto, todas las dificultades se suscitan cuando falta la bendición del Eterno. Porque la bendición del Eterno es lo más importante en nuestras vidas. Punto 1. Quisiera que buscáramos, por favor, en Marcos capítulo 6, 35 al 44 y en el mismo、eh, Marcos 8, del 1 al 9. Ténganlo allí. Esto es la multiplicación de los panes y de los peces que, vimos, que leímos hace un rato. Pero ténganlo ahí para que lo vayan leyendo y lo vayan hojeando. Que se va a hacer el centro del estudio de hoy. La alimentación que podamos dar a otros no depende de la cantidad de panes que tengamos, sino de la bendición del Eterno. Repito: la alimentación que podamos dar a otros No depende del conocimiento de todo lo que yo sé, de toda la Torah que yo sé, de los panes que tengo. No. Solamente depende de la bendición del Eterno. Si no, esas palabras son huecas y vacías. Nunca nos podemos mover por nuestra propia voluntad. Siempre tiene que ser bajo la bendición del Eterno. Si tuviéramos más de 100 panes, no serían suficientes para alimentar a 4000 o 5000 personas, porque este asunto no depende de los recursos disponibles. Tenemos que darnos cuenta de que no se trata de cuánto podemos sacar de nuestro depósito, ni de cuán grande sea nuestro don, ni tampoco de cuánto poder tengamos. Llegará el día cuando diremos: Señor, dependo de n o o De tu bendición, Amén. Señor, dependemos de tu bendición. Esto es muy importante. ¿Cuánta bendición nos ha dado el Señor? No importa cuántos panes haya, porque en realidad es la bendición del Eterno la que alimenta y da vida. Hay, una, hay un asunto que muchas veces inquieta a mi corazón. ¿Apreciamos realmente la bendición del Eterno? Esta es una pregunta básica relacionada con toda la obra que hacemos. Quizás ahora ni siquiera tengamos cinco panes, a pesar de la necesidad actual posible que hay fuera de nosotros, sean cuatro mil o cinco mil personas. Nosotros tenemos que tener una reserva como la que tenían los apóstoles. A pesar de la necesidad de hoy, es mucho mayor que la que había en aquel tiempo. El día llegará cuando se hará manifiesto que nuestro propio depósito, nuestra fuente, nuestro poder, nuestra labor y nuestra fidelidad son inútiles. Repito, muchas veces lo que tenemos, el conocimiento, la fe, el caminar, va a ser inútil si no tenemos la bendición de Dios. Del Eterno. De nada nos sirve tratar de llevar la t o r á si no tenemos la bendición del Eterno. Venimos a ser inútiles. De nada nos sirve comer si no bendecimos al Eterno porque Él nos bendijo primero. De nada nos sirve levantarnos y sentir que vivimos nuevamente si no bendecimos al Eterno como el Modianí. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. ¿Qué es la vía de un judío? Bendecir en todo momento. Porque dependemos de la bendición del Eterno. Un judío nunca va a bendecir sin antes haber sido bendecido. Nosotros bendecimos es porque Él nos bendijo primero. Nosotros iluminamos. Es porque Él nos ilumina a nosotros, no por nuestra propia cuenta. ¿Me doy a entender? El futuro nos depara mucho desánimo, angustias, muchas cosas. Si no vemos que solos no podemos hacer nada, dependemos de la bendición del Eterno. Cuando no tenemos la bendición del Eterno en nuestras vidas, vienen las angustias, vienen los problemas, vienen las quejas, vienen la, la oscuridad muchas veces. Porque yo no sé cuántos dicen, bueno, yo tengo la t o r á ahora soy luz. Pero llega un momento en que la oscuridad te invade. Y entonces, ¿dónde está la t o r á d ó n d e está la luz? Es porque nosotros dependemos de la luz del Eterno. No de nuestra propia luz. No de nosotros. Y dependemos es de la bendición del Eterno. De todo lo que emprendemos, tenemos que bendecir al Eterno. Para que Él nos bendiga. Porque en nuestros labios pueden pronunciar maldiciones. O a ustedes no les ha pasado. ¿Cuántos de ustedes han dicho cosas de las cuales después se arrepienten? ¿Cuántas veces hemos herido a nuestro prójimo? Hemos herido a nuestros padres. Hemos herido a nuestros hijos. Bien dice el dicho que muchas veces lo que decimos es como el agua que se esparce. El agua, cuando tú la tiras, moja el piso. Pero lamentablemente no la puedes volver a recoger. Así muchas veces son nuestras palabras. Hay que esperar que el tiempo seque esas palabras. Debemos observar cuando Yeshua primero alimentó a cinco mil personas y luego a cuatro mil. Cuando digo primero a cinco mil es porque lo vemos en Marcos 6. Y después, cuando alimentó a c u a t 4.000, lo vemos en Marcos 8.635 y 8.1. ¿Por qué hace estos dos milagros tan similares? Para que podamos aprender. Repita conmigo: para que podamos aprender. Él muchas veces nos confirma. En un estudio que tengo con, con los caballeros, hablamos del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Todos los caballeros que están conmigo en la clase, ¿cuántas veces le tuvo que confirmar el Eterno Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y que fuera la tierra que él le va a dar y que haría de él una nación grande? Se lo tuvo que repetir varias veces, porque nosotros somos olvidadizos. Y aquí hay una gran, pero gran, Enseñanza con respecto a la multiplicación de los panes y de los peces. Muchas veces, en vez de mirar la bendición de la multiplicación, vemos son los panes. Vuelvo y repito, pues t á n con cara así como de: ¿qué es eso? Cuando leemos la multiplicación de los panes y de los peces, la gente que vio. Ese milagro lo que vio era que tenía hambre y que tenía un pan en la mano. No sé si me voy a entender. Muchas veces nosotros recibimos la bendición, pero tenemos hambre, comemos, vemos la comida, vemos la, la, la, lo que Hashem nos ha dado físicamente, pero no vemos la bendición espiritual que hay detrás de eso. ¿Cuántos vemos son los panes y cuántos son los que vemos la bendición de habernos dado ese pan? Repito, ¿cuántos vemos los panes y cuántos vemos la bendición de haber recibido esos panes? Sin la bendición del Eterno, no hubiésemos recibido esos panes. Le estoy dando una pequeña. Un pequeño adelanto de lo que significa esta multiplicación. Los panes que tenemos en nuestras manos son muy pocos, aún así seguimos dependiendo de ellos, y esto hace que la obra se vuelva pesada y difícil de realizar. Una vez un gran hombre dijo: Cuando el Señor desea hacer un milagro pequeño, me pone en una situación difícil. Pero cuando quiere hacer un gran milagro, me pone en una situación imposible. ¡Qué tremendo! Nuestra situación difícil, incluso imposible, muchas veces es verdaderamente difícil y nosotros, como el niño de la parábola, solo tenemos unos pocos panes. Lo único que nos queda por hacer es esperar que suceda un milagro. Y ese milagro consiste en que el propio Elohim tome los panes y los bendiga. Porque lo que tenemos lo ofrecemos, y el Eterno los bendice y los multiplica. Vuelvo y repito: lo poco que tenemos se lo damos al Eterno. El Eterno los bendice y lo multiplica. No, no los veo muy convencidos. Están todos ahí como. Qué tremendo es que lo poco que podemos tener muchas veces nos angustia. No, que no nos alcanza, porque vivimos en el país de las quejas. Todos nos quejamos. Pero el Eterno ha dejado que falte pan en tu casa. No. No, ¿por qué? Porque siempre ves el pan en, tu en, en la mesa. O sea, por eso es que decimos no. Porque no falta el pan, porque lo vemos. Pero muchas veces agradecemos a que no nos f a l t a el pan. ¿Qué vemos realmente? Vemos la necesidad. O vemos que h a s h e m nos va a bendecir. Porque tenemos al Eterno, el dueño del oro y la plata. Amén. Entonces, ¿cómo podemos angustiarnos en una situación en que sabemos que el Eterno nos va a multiplicar y el Eterno nos va a bendecir? Los milagros se originan y se basan en la bendición del Eterno, la cual multiplica los panes y cambia la situación. Cuando se produce un milagro, se pueden alimentar c u a t r o o cinco mil personas, pero sin este, d o s c i e n t o s o quinientos denarios, como dice la parábola, de pan no bastarán para satisfacer a esa multitud. En todo esto, el Eterno estaba adiestrando a sus discípulos a través de Yeshua. Y llevándolos al punto de buscarlo a Él para obtener la bendición. ¿Fueron los t a l m i d í n los que oraron? No, fue Yeshua quien bendijo los alimentos. ¿Qué nos está enseñando el Eterno con Yeshua? ¿Qué nos está enseñando Mashiach allí? ¿Ah? Que cada vez que nosotros bendecimos los alimentos, es porque Él ya l o s bendijo antes. Es porque ya fue dado en los cielos. Cada vez que nosotros hacemos una bendición, es porque ya en los cielos eso fue una bendición. Y cuando nosotros bendecimos, eso pasa a multiplicarse. Y ya no va a escasear en tu hogar. Porque Él ya te bendijo espiritualmente. Y ahora tú lo estás haciendo físicamente. Porque cuando nosotros proclamamos con nuestros labios, se hace física la bendición del Eterno. Por eso es que es tan importante. Muchas veces tenemos hambre. No sé cuántos se sentirán identificados. Que prácticamente decimos amén. Y ya tenemos tres cucharadas en la boca. No sé a cuánto les ha pasado. No sé a cuánto les ha pasado que, que, que dicen, ay, cuando ya t e r m i n a r o n el último bocado, se me olvidó bendecir. Por el apuro, por todo. No sé a cuánto les ha pasado que a veces no hacemos el, el lavado de las manos, cuando nos levantamos bendiciendo al Eterno. O no hacemos el modern ni. O lo hacemos así fugaz. Gracias, señor. Yo estoy vivo. Y te para. De una. ¿Mm? Debemos entender que nuestra vida funciona porque hemos sido apartados para el eterno. Y cuando hemos sido apartados para el eterno, debemos entender con Cabaná. Debemos entender. Hacer las cosas con entendimiento cada vez que hagamos la bendición, porque es una conexión directa con el Eterno. Porque cuando tú estás haciendo la bendición, el Eterno te está bendiciendo desde antes. Y si el Eterno te está bendiciendo a través de tu bendición, no podemos hacerla de una forma deportiva, rápida y sin entendimiento. Debemos hacerlo con cabaná, con entendimiento. Cada vez que hagamos una bendición, debe ser el propósito hacerlo con el sentido de lo que estás haciendo, valga la redundancia. De nada te sirve repetir unas palabras si no tienes la bendición del Eterno. El Eterno te ha bendecido. Y si el Eterno te ha bendecido, ten el privilegio que cuando digas la verajá, cuando digas la bendición, ha sido escogido de entre muchos para bendecir eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De entre millones de personas, de entre miles de personas, Hashem me ha bendecido y me ha mostrado que cuando yo bendigo los alimentos o bendigo cualquier cosa en mi vida, Él me ha bendecido antes. Tengo la oportunidad de que mis labios expresen la voluntad del Eterno. Tengo la oportunidad de que mis labios expresen la bendición del Eterno. o g u a u q u é importante es eso! Pero muchas veces deportivamente, por el apuro y todo lo demás, decimos las bendiciones así por decirlas, como algo automático. Muchas veces en Shabbat pasa lo mismo. ¡Ay, Shabbat! Sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No. Prepara tu espíritu, prepara tu cuerpo, prepara tu ser para celebrar Shabbat. Cuando tú haces eso, hay Shalom, que es la clave de todo. Las mujeres que celebran Shabbat en su hogar, aquí presentes, no voy a decir que levanten la mano porque no quiero que queden en evidencia, solo contestan con su corazón. ¿Cuántas veces, y lo digo porque lo he visto, porque lo he vivido、eh, con mi madre, que, que Hashem siempre la bendiga? Porque sin entender muchas veces, ella lo hacía y seguía, y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo. Y que habían luchas, sí. ¿Cuántas mujeres de aquí que hacen Shabbat han tenido sus luchas? Llega el viernes y eso es un corre, corre para allá. Corre, corre para acá. Corre, corre para allá. Angustiada. El pan. ¿Qué va a ser la plato principal? ¿Qué vamos a comer de postre? ¿Qué van a comer de postre? Angustiada. Muchas angustias. Eso pasa en un principio. Y llega el momento en que el Shabbat, con entendimiento, con shalom, Se vuelve una delicia prepararlo. ¿Con sus afanes? Claro que tiene sus afanes.、Que、¿Con sus luchas? Claro. La mujer, cuando está haciendo el Shabbat, cuando está preparando, haciendo todo lo del Shabbat, tiene una lucha espiritual en ese momento por su hogar. En ese momento ella está luchando espiritualmente por su hogar. ¡Qué Tremendo, q u é tremendo. Por eso, que los esposos que tengan a sus esposas tienen que bendecirlas, porque esa es la labor de todo caballero: bendecir a sus esposas. Si no bendices a tu esposa, ella no va a poder bendecir el s h a b a t No sé si me estoy entendiendo, me doy a entender. Es como un ciclo. Es como un ciclo. Cada quien tiene su labor. Cada quien tiene su rol. Y no estamos haciendo una competencia de quién tiene el rol más importante. Las mujeres jóvenes, las adolescentes, vamos a decirlo ya, las que tienen cierta edad, ¿cuál es su labor? Preparar junto a su madre el Shabbat. En todo, ayudándola en todo, no tiene que la mamá estarla persiguiendo. Tiene que nacer de ella, porque ella es la próxima generación para celebrar Shabbat. Igual los caballeros, bendecir a sus esposas para que su esposa pueda ser bendecida en Shabbat. Ese es. Realmente el orden que debe imperar en un hogar. ¿Por qué? Porque cuando se hace eso hay Shalom, que es la clave de todo. El Shalom. La bendición del Eterno siempre va a venir con Shalom. No sé si me voy a entender. Amén. La bendición del Eterno viene con Shalom. Es el acompañante principal de la bendición del Eterno. Cuando estudiamos eso, cuando estudiamos la bendición sacerdotal, Él nos da Shalom, Él nos da su luz. Muchas veces no tenemos la facultad de hacer algo. Las circunstancias son difíciles e imposibles. Y si nuestros ojos están sujetos en los recursos que tenemos, no podemos afrontar la situación. En los momentos difíciles experimentamos la bendición del Señor. Cuando tenemos la bendición del Eterno, todo marcha bien y sin dificultades. No sé a cuánto les ha pasado. El Eterno desea llevarnos a un punto en el que nunca hemos estado, donde su bendición ocupe el primer lugar. Cuando el Eterno nos lleva hasta allí, podemos seguir adelante. De lo contrario, continuaremos diciendo que 200 denarios no alcanzan para alimentar a tanta gente. Nosotros solos no podemos satisfacer la necesidad imperante que nos rodea. Todos nosotros y todo nuestro dinero no bastamos para suplir la necesidad que existe. No sé a cuánto les está pasando con esta situación del país. Pero el Eterno sí sabe qué hacer en esos momentos. En toda obra del Eterno es fundamental tener su bendición. Lo demás no importa. Porque a pesar de la escasez, A pesar de las circunstancias, a pesar de que tú tienes solamente cinco panes en un país en el que vivimos, el Eterno te va a dar su bendición y te va a multiplicar todo. No mires los cinco panes, mira la bendición del Eterno. Si el oír nos permite ver su obra, dependes de su bendición. Entonces ahí se producirá un cambio esencial en la labor que realizamos para Él. Entonces ni la cantidad de personas que haya, ni el dinero, ni el pan que tengamos tendrán importancia. Lo que está delante de nuestros ojos no es suficiente, pero la bendición del Eterno sí lo es. La bendición suple la necesidad que nosotros no podemos suplir con nuestras cosas físicas. Aunque no podemos satisfecer la necesidad, la bendición es mucho mayor que nuestra escasez. Si vemos esto, nuestra obra experimentará un cambio radical en todo lo que acontece. Debemos poner más atención a la bendición que a la situación. Los métodos, la prudencia, la sabiduría humana y la elocuencia no tienen ningún valor. En la obra del Eterno debemos creer en su bendición y esperarla. Esto no es un problema. Porque si el Señor nos bendice, aunque sea un poco, podremos salir adelante en cualquier circunstancia. Muchas veces somos descuidados y perjudicamos la obra que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. Nuestro deseo es que todo marche bien. No queremos cometer errores. Ni hablar ni actuar negligentemente. Sin embargo, no debemos preocuparnos por esto, porque cuando tenemos la bendición del Eterno, no podemos hacer nada incorrecto, aunque estemos equivocados. Suena contradictorio, ya lo voy a explicar. A veces pare parece que hemos cometido un error muy serio, pero si la bendición del Eterno está presente, no será un error. Si el Eterno nos bendecía, las cosas que hacemos nos irán bien, estarán bien. Y las cosas que hacemos mal también estarán bien. ¿Por qué? Porque contamos con la bendición del Eterno. Y nada puede empañar la bendición del Eterno. Amén. Lo importante es vivir de una manera que no obstaculice la bendición del Eterno. Porque muchos se preguntan: bueno, sí, ajá, pero ¿y por qué no me bendice? ¿Qué está pasando? Allí, cuando bendice, bendice sobreabundantemente. Amén. Pero Él también dice: cuando lo decimos en l Shema, si no cumples mis mandamientos, entonces no daré. No daré la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa la lluvia temprana y tardía? ¿De qué estamos hablando? De campos. ¿Qué pasaba en los campos? Eres Israel. Depende la tierra. Estoy hablando físicamente. Depende de la lluvia. Porque Eres Israel está prácticamente. En una zona desértica. Y la única forma, porque no hay ni ríos tan abundantes como para todos los sembradíos de Israel. La única forma es a través y depender de la lluvia del Eterno. ¿Cuántos dependen de la lluvia del Eterno? Amén. ¿Cuántos dependen de la lluvia del Eterno? Amén. Ah, pero ahí dice: Pero si no cumples mis mandamientos, entonces yo no te daré la lluvia temprana ni la lluvia tardía. Entonces quiere decir que cuando pasan algunas cosas, eventualidades en nuestras vidas, que no sentimos la bendición del Eterno, es porque podemos ser un obstáculo para que Él nos quiera dar sus bendiciones. Ese es el punto que quiero tocar ahora. Algunos de nuestros hábitos obligan al Eterno a retener su bendición. Por lo tanto, los debemos eliminar. Diga conmigo: eliminar. Eliminar. Debemos quitar esas cosas que impiden que el Eterno nos bendiga. Cada quien se está haciendo un escaneo ahorita: ¡ñi, nhi, nhi! Por lo tanto, el temperamento de algunos hace que Elohim no lo bendiga. Repita conmigo: mi temperamento muchas veces hace que Elohim no me bendiga. Dominio propio. ¿Se acuerdan de dominio propio? Esto se debe a. Acabar. Lo que impide la bendición del Eterno en nuestras vidas se debe acabar. Si Hashem ya te mostró algo que impide la bendición en tu vida y lo sigues haciendo, ya eso es problema tuyo. No preguntes por qué Hashem no me bendice. No preguntes por qué no consigo un trabajo. No preguntes por qué no tengo un carro. No preguntes por qué Hashem no bendice con un, oye, una buena casa para mi familia. Porque si r e t r o c e d e s estás haciendo algo que no es agradable para el Eterno. Estás haciendo algo que ya Él te mostró, pero aún lo sigues haciendo. Y Él no puede derramar su bendición. ¿Y qué crees? ¿Que Él no te quiere bendecir? Claro, Él te quiere bendecir. Él es un padre amoroso. Pero Él también tiene sus reglas y no te las puede dar porque hay algo que lo impide. Nosotros mismos, diga, nosotros mismos impedimos la bendición del Eterno muchas veces. Y esto se debe acabar. Debemos aprender a creer en la bendición del Eterno, a confiar en ella y a eliminar las barreras que nos impidan recibir la bendición del Eterno. Debemos ver que el Eterno no desea privarnos de nada que nos beneficie. Si la obra no está marchando bien, nos, nosotros estamos en una condición lamentable muchas veces y no se ha incrementado el número de personas a veces en las congregaciones. No culpemos a las circunstancias ni a las personas. La verdadera causa de que no esté presente la bendición es que damos cabida a la b e n d i c A obstáculos que impiden recibirla. El Eterno te quiere bendecir. El Eterno te quiere multiplicar. Porque ya Él te bendijo. Pero hay cosas que obstaculizan. Hay cosas que obstaculizan la bendición del Eterno. Si el Eterno logra romper las barreras que hay en nosotros, su bendición será mucho más grande que nuestra capacidad para entenderla. Elohim dijo: Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¡Wow! Eso lo vemos en Malaquías 3.10. ¿Cómo es la bendición del Eterno? ¿Hasta qué? ¿Acaso la bendición del Eterno es poquitica? No. Cuando es poquita, es porque nosotros somos los que estamos haciendo eso. Cuando el Eterno da su bendición y cuando el Eterno es el que lo está haciendo, esa bendición sobreabunda. Te da mucho más allá que tu entendimiento. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán pensó que era ese territorio. Pero Hashem, cuando estaba arriba en la montaña, ¿qué fue lo que él le dijo? Lo que vean tus ojos y, y, y más allá. Porque nuestros ojos se quedan cortos ante la bendición que el Eterno nos quiere dar. Amén. Muchas veces Él se mueve de acuerdo a nuestras aspiraciones. Por eso, cuando usted aspire a algo, aspire a algo grande. Porque el Eterno te quiere bendecir. Muchas veces nosotros estamos estorbando para que el Eterno nos bendiga. Con el transcurso de los años. Se hace notorio que muchos reciben bendición, mientras que otros no tanto. No podemos formamos, formar un juicio anticipado sobre este asunto: del por qué el Eterno bendice a algunos más que a otros. Todos debemos ser bendecidos, pero también debemos ver que a l g u n o s a Shem, los bendice más que a otros.、Eh, en, hace un tiempo atrás. Hablamos á b unos caballeros, decía que todos somos iguales, que Hashem nos bendice a todos y que todos debemos entrar. Claro, la salvación es para todos, pero Hashem también da responsabilidades a cada uno de forma individual. No sé cuántos recuerdan la parábola de los talentos. Recuerdan la parábola de los talentos, a uno le dio cinco. A otro le dio dos, a otro le dio uno. ¿Por qué Hashem a uno le da cinco? Y a otro le da dos. Y a otro le da uno. ¿Por qué? ¿Por qué no dice la parábola Hashem le dio cinco a uno, le dio cinco al otro y le dio cinco al tercero? No. La parábola dice que le dio cinco a uno, dos a otro y uno a otro. ¿Cuántos talentos te ha dado el Eterno? ¿Cuántos? Te ha dado talentos el Eterno. ¿A cuánto les ha dado talento el Eterno? Y lo estás bendiciendo con, eso, con los talentos. Amén. Lo estás bendiciendo. Es el, esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Para recibir la bendición del Eterno es necesario cumplir ciertos requisitos. Estos son los requisitos. La bendición no se obtiene por casualidad ni al azar. Elohim actúa gobernado por sus principios. A él le agrada el método de algunas personas, pero rechaza el de otras, que es lo que estábamos hablando ahorita. Esaú era muy bueno, pero Elohim no se agradó a él. Mientras que Jacob no era muy bueno, pero Elohim lo aceptó. ¿Podemos entender acaso la voluntad del Eterno? No, no la podemos entender. Solo aceptarla, solo aceptarla. Cuando una persona no recibe la bendición de Elohim, debe de haber algo en ella que lo impide, así que no lo atribuyamos ni a la situación ni al ambiente. Si de todo corazón esperamos la bendición del Eterno y le pidiéramos que nos mostrara la razón por la cual no somos bendecidos, la obra del Eterno tendría un gran futuro en nuestras vidas. Vivamos en la tierra anhelando recibir la bendición del Eterno. Ese debe ser nuestro sentir día a día. No hay nada que importe más que la bendición del Eterno en nuestras vidas. Todos los resultados de nuestra vida y de nuestra obra dependen única y exclusivamente de la bendición del Eterno. Creo que muy, muy pronto habrá cambios en nosotros. Amén. Que el Eterno de verdad nos bendiga y tenga misericordia. Que podamos considerar la bendición como si estuviéramos acostumbrados a recibirla constantemente. Esa es la vida de un judío. La vida de un verdadero judío. Es recibir constantemente la bendición del Eterno. ¿Pero por qué? Porque occidentalmente estamos como las ovejas. ¿Se acuerdan? Cuando hablé la otra vez: Bendíceme, úngeme, ámame. Pues estamos así, puro, recibe, recibe y recibe. Pero el judío no. El judío bendice al Eterno por cada cosa que va a emprender. r Por el lavado, cada vez que va para el baño, cada vez que se levanta, cada vez que va a comer, por su esposa, por sus hijos, cuando va a estar en la intimidad con su esposa, en cada momento hay una bendición para el Eterno. Y si en cada momento hay una bendición para el Eterno, es porque el Eterno te va a bendecir en cada momento. Pero occidentalmente pensamos que cuando necesitamos es que el Eterno nos tiene que bendecir. Y eso está mal. En las iglesias muchas veces se predica eso. Cuando estamos en necesidad es que dependemos de la bendición del Eterno. Y no es así. Es en todo momento de nuestra vida dependemos de la bendición del Eterno. Por eso es que en cada momento y situación de nuestra vida, nosotros lo bendecimos a Él, porque Él ya nos ha bendecido a nosotros. Amén. Qué importante es que entendamos esto: acostumbrarnos a recibir la bendición constantemente. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser bendecidos por el Eterno constantemente? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces bendiga al Eterno constantemente. Ah, y ese amén s í estuvo bajito. Entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¡Amén! ¿Cuántos quieren bendecir al, al Eterno? ¡Amén! El, el segundo tiene que ser más fuerte que el primero. Cuando somos bendecidos por el Eterno, ¡guau! ¡wow! Es tremendo. ¿Saben por qué? Porque el Eterno bendice sobreabundante. Mente. Él nunca te va a dar poco. Cuando usted recibe poco, es porque fue por su propio esfuerzo. Cuando usted recibe sobreabundantemente, es porque dependió de la bendición del Eterno. Así que, vamos a depender de Él. Vamos a depender de la bendición del Eterno y acostumbrarnos a recibirla constantemente. Oye, si tú eres un hijo que obedeces al Eterno en sus mandamientos, que obedeces su voluntad, que lo bendices constantemente, ¿tú crees que Él va a hacer p i c h i r r e contigo? o m ¿Mm? m Muchos dicen no, este, los judíos trabajan, trabajan, y por eso es que Dios los bendice. No sé cuántos han dicho ese comentario o, o, o ha sido el común denominador entre muchos. Ellos trabajan, sí, pero es porque ellos han bendecido al Eterno por su trabajo. ¿Cuántos de nosotros bendecimos al Eterno por nuestro trabajo? No, que tengo es un sueldo mínimo, que tengo. Bueno. Pero bendices al Eterno por tu trabajo. Porque yo sé de muchos que han empezado a bendecir con convicción, con cabaná, que es lo que estaba diciendo en un principio. Con verdadera convicción, gracias Eterno por este trabajo, porque tú me has bendecido, porque tú suples todas mis necesidades a través de este, este trabajo, y porque tú sobreabundas. Conozco a muchos que cuando han empezado a hacer ese tipo de declaraciones, cuando han empezado a bendecir al Eterno de esa forma, los ascienden, los llevan a mejores lugares, su trabajo se vuelve más fluido, el Eterno los bendice. No es casualidad. No es casualidad que cada judío en cada provincia, en cualquier lugar del mundo sea bendecido. ¿Por qué? Porque Él bendice primero al Eterno. Y el Eterno le da en sobreabundancia. Amén. Y ese es nuestro sentido. Debemos acostumbrarnos constantemente a las bendiciones del Eterno. Porque el Eterno no bendiga. Es pichirre con nosotros. El Eterno nos bendice constantemente. Amén. La bendición del Eterno es como un ave. Diga, la bendición del Eterno es como un ave. Como un ave. ¿Cómo así? ¿Cómo que la bendición del Eterno es como un ave? Le voy a dar esta pequeña enseñanza. No podemos hacer entrar a la casa un ave. No sé a cuánto les ha pasado, los que ven guacamaya o los que ven pajaritos por fuera de su casa. Usted no puede atraer como se atrae un gato o como se atrae un perro, ¿no? Está el ave y usted no le hace y el ave va a entrar en la casa. ¿Es correcto o estoy equivocado? Nadie puede atraer un ave así. No podemos hacerla entrar en la casa a menos que ella lo haga por sí sola. Estamos hablando de la bendición del Eterno, que es como un ave. Nunca la podemos hacer entrar. Tenemos que esperar que ella lo haga por sí sola. Así es la bendición del Eterno. Pero una vez que entra, la podemos espantar con facilidad. ¿O no? Es difícil de atraer y fácil de espantar. Basta un descuido para espantar la bendición del Eterno. No podemos forzar a Elohim a hacer algo. Él bendice al que desea bendecir. Amén. ¡Wow! Difícil de atraer, fácil de espantar. Diga, difícil de atraer, fácil de espantar. Qué fácil podemos espantar la bendición del Eterno. Con un movimiento, con un acto, con cualquier cosa. El Eterno, cuando te quiere bendecir, te bendice. Pero también es fácil espantar la bendición del Eterno. Cuando hacemos cosas que impiden su bendición y que se aleje de nosotros. Debemos cada día entender lo que es la bendición del Eterno. ¿Y qué es la bendición del Eterno? Es la labor que Elohim hace sin motivo alguno. Nosotros no nos las ganamos. Él decide bendecirnos. Diga, yo no me gano la bendición del Eterno. Así como la salvación, yo no me he ganado la salvación. Fue Él que decidió regalármela. Fue Él que decidió dármela. Él decide darte la bendición. Él decide regalarte la bendición. Él hace las cosas sin motivo. Muchas veces nosotros queremos comprar bienes por el valor de un centavo, de mil bolívares. De X cantidad de dinero. Pero resulta que muchas veces la bendición del Eterno que nos da son 100 veces ese valor. Pero no vemos la bendición del Eterno, vemos los panes. Y esa es la enseñanza: no ver los panes, sino ver la bendición del Eterno. Muchas veces queremos saber. Aprender a vivir con la bendición. Muchas veces queremos ver que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos? Y tú los bendices. Tú bendices a tus hijos. Los agarras en Shabbat. Los abrazas. Le das la bendición. Porque esa es la labor de todo padre y de toda madre. Tomar a sus hijos y bendecirlos, sobre todo en Shabbat. Los que están casados, para que Hashem bendiga su matrimonio, tienen que bendecirse mutuamente. No pueden maldecirse, no pueden decirse cosas feas, porque la pareja es tu prójimo. Y tienes que amarlo como si fueras tú mismo. El matrimonio es una bendición que bendice a toda la familia, que bendice a los hijos. Por eso es tan importante a los que están casados bendecir constantemente los caballeros a sus esposas. Que siempre sean palabras de bendición. Y las palabras de la esposa al esposo siempre tienen que ser palabras de bendición, palabras de amor. Muchos de los que están divorciados, de los que están separados, saben muy bien que el gran error fue no haber bendecido a sus parejas, ni que sus parejas lo hayan bendecido a ellos, porque el Eterno no estaba presente. Qué importante es la bendición del Eterno. Qué importante es la unión de una pareja con la bendición de la Jupá, con la bendición del Eterno. Si no has sido bendecido ahí, estás fuera de la bendición. No estás dentro de la bendición. Tienes que ser bendecido. Para muchas parejas que están casadas desde antes del judaísmo, yo les invito a que hagan una renovación de votos bajo la jupa. Porque están confirmando la bendición del Eterno en su matrimonio. No, que nuestro matrimonio es como un desierto. Que ahí lo que pasa es el tururú. Y no hay fuego. No hay fuego. Hashem a dónde llegó e l pueblo de Israel. Al. Ah, lo l l e v ó al desierto.、Wow. y cuál fue la jupá? El monte Sinai. Y encendió ese fuego en el pueblo de Israel. Así también va a encender el fuego en el matrimonio bajo la jupa, confirmándola. Y los que están solteros y están separados y están orando por su futura esposa, ¿cuántos están orando por su futura esposa? ¡Wow! Nadie, nadie está orando por su futura esposa. Tremendo. Y las mujeres solteras que están orando por su futuro esposo, hoy、oh, aquí sí hay bastante solteras que se quieren casar. Los hombres todavía están ahí como que miedosos. ¿Qué pasa, caballero? s ¿Se quieren o no se quieren casar? <risa> es una bendición. Es una bendición. Porque la única forma de que la t o r á h a g a vida en la vida de un hombre y de una mujer es a través del matrimonio. Y Hashem los bendice con hijos. Ese es el verdadero propósito de la t o r á La t o r á en la vida de un hombre siempre va a ser incompleta si no está casado. Porque estando casado es que la t o r á es vivificada en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque va a tener la cobertura espiritual de su esposa. Y la mujer va a tener la cobertura sacerdotal del esposo. Y todo eso, h a y e n te lo va a bendecir en la jupa. Así que, a prepararse, como dice el dicho, a ponerse en las alpargatas, que lo que viene es oropo. Para culminar, en la bendición sacerdotal, h a y e n nos muestra que Él quiere. Iluminar nuestro rostro. Que Él quiere bendecirnos con Shalom. La bendición que nosotros demos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos, debe ser siempre reflejar la luz del Eterno y que la vida sea. De esa persona tenga Shalom, Shalom del Eterno. Diga conmigo, Shalom. Así, pronuncia la M con amor. Shalom. Así debe ser el saludo. Shalom. Shalom. Cuando llegue a su casa, Shalom. Que los hijos puedan bendecir a sus padres y los padres bendecir a los hijos constantemente para que haya Shalom. ¿Qué es lo que dicen nuestros grandes sabios que debe haber en una casa? Shalom. Ahora te pregunto: ¿en tu hogar hay Shalom? Cuando llegas, miren, Cuando, yo creo que ya todos sabemos la importancia d e Shabbat. Y todos esperamos anhelantemente cuando ya el miércoles ya estamos diciendo, ya se acerca Shabbat, ya se acerca Shabbat. Y ya el jueves, vamos a prepararnos, ya viene Shabbat. Claro, estamos dentro de toda nuestra faena, pero estamos emocionados porque viene Shabbat. Es correcto. Y cuando llega Shabbat, nos alegramos. Oye, porque. Porque vamos a celebrar en familia, vamos a poder hacer las bendiciones junto como familia, vamos a comer sabrosos, todos juntos, reunidos. ¡Qué tremendo, qué bello! ¿Cuántos de los que estamos aquí sienten la misma emoción antes de llegar a sus hogares? Así también, porque el hogar representa Shabbat. Escúchenme bien, el hogar representa Shabbat. Porque cuando tú vienes de la calle, vienes de la oscuridad, vamos a decirle así, de las cosas cotidianas, antes de llegar a tu casa, zapateas como para quitarte el polvo y todo lo demás. ¿okay? Y cuando vas a entrar a tu hogar, tocas la Mesuzá y dices Shalom. Porque mi casa es un lugar de Shalom. Así que ahora, cada vez que usted esté por la calle y sepa que va a llegar a su hogar, es como Shabbat. Se va a sentir con Shalom. Si usted entra con esa actitud, pensando en eso, y las mujeres que están en el hogar haciendo las cosas cotidianas o las que trabajan muchas veces, pero que tienen que atender muchas veces las cosas del hogar. Cuando las hacen con shalom, su esposo va a venir con shalom. Si ya están en su hogar y hacen las cosas con shalom, sus hijos van a venir con shalom. Y cuando el esposo llegue sin mucho shalom, usted aún conserve el shalom. Porque ahí es que es probada la Torah en nuestras vidas. Porque qué fácil es que vivamos en Shalom, Shalom, Shalom. Y cuando viene alguien sin Shalom, empieza ¡Fuera demonio! ¡Fuera! Muchos hacen eso. Y esa no es la actitud. La actitud es transmitir el Shalom. Si una persona viene alterada, viene agitada, ¿qué va a hacer usted? ¿Buscarle la lengua? No, porque va a alterar el shalom de su vida. Porque el hombre que venga así angustiado, con ganas de pelear, y ve a su esposa con una cara de amor, él se va a poner a meditar. Él va a decir cuatro cosas. Y su esposa no le va a decir, bueno, las que se puedan contener, no le va a decir nada. Y va a mantener el shalom. O que el esposo de repente está leyendo la Torah o está haciendo cualquier cosa dentro de la casa. Y la esposa dentro del ajetreo de las cosas viene alterada para reclamar que mira falta esto en la casa y todo lo demás. Y su esposo c ó m o la tiene que mirar con shalom. Cuando el hijo habla con su madre y su madre está toda alterada, ¿cómo lo tiene que hablar con ella? Con Shalom. Se lo digo yo. Hay que mantener el Shalom. Porque cuando usted tiene el Shalom en su vida, la bendición del Eterno está contigo. Entonces. De la lección de hoy, de esta para allá, es que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, depende exclusivamente de la bendición del Eterno. Sin la bendición del Eterno, no podemos hacer nada. El Eterno escogió a Israel. El Eterno te ha escogido a ti y te ha bendecido primero y por eso tienes el privilegio de bendecirlo a Él. Cuando entendemos ese mensaje, hay Shalom. Shabbat Shalom.